A menudo el poema nace de un verso, de un cauce en roca, de un gesto inédito no registrado, de una alfaguara de besos por todo tu cuerpo. Como a la lluvia mansa, la tierra te ama y brota el romero en tus labios. A menudo los versos callan, nacen y mueren en alma, en silente recreo, como un beso adolescente enodado. Besar la tierra es como besar tu cuerpo, En alto pronunciarte, herir el aire con tu nombre es tan bello que ya todo te aprende este paraje de luz. A menudo el poema nace de un verso de tu mirada.